Te cuento lo que pasa. Amataju televista eta televista eta pistu irratia. Erichto torre. ¿Cuánto -cu -cu -cu valgo, <tose> eh? Milesker Esta tu maitia. Iritar zumen esku hartzen dusunarengatik. Eskusa bala izateagatik. Mille esker sorientzu izateko modua hain merke saltzeagatik. El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Esta civilización no me deja dormir a las flores, ni a las gallinas, ni a la gente. En los invernaderos, las flores están sometidas a luz continua para que crezcan más rápido. En las fábricas de huevos, las gallinas tienen prohibida la noche. Y la gente está condenada al insomnio por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar. Este modo de vida no es muy bueno para la gente, pero es muy bueno para la industria farmacéutica. Los expertos saben convertir a las mercancías en mágicos conjuntos contra la soledad. Las cosas tienen atributos humanos, acarician, acompañan, comprenden, ayudan, el perfume te besa y el auto es el amigo que nunca falla. La cultura del consumo ha hecho de la soledad el más lucrativo de los mercados. Los agujeros del pecho se llenan atiborrándolos de cosas o soñando con hacerlo. ...y las cosas no solamente pueden abrazar... ...ellas también pueden ser símbolos... ...de ascenso social, salvoconductos... ...para atravesar las aduanas de la sociedad de clases... ...o llaves que abren las puertas prohibidas. Los dueños del mundo... ...usan al mundo como si fuera descartable... ...una mercancía de vida efímera... ...que se agota, como se agotan poco a poco de nacer... ...las imágenes que dispara la ametralladora de la televisión... ...y las modas y los ídolos que la publicidad lanza sin tregua al mercado. ¿Pero a qué otro mundo vamos a mudarnos? ¿Estamos todos obligados a creer el cuento de que Dios ha vendido el planeta... ...a unas cuantas empresas porque estando de mal humor decidió privatizar el universo? La sociedad de consumo es una trampa cazabobos. Los que tienen la manija simulan ignorarlo... ...pero cualquiera que tenga ojos en la cara puede ver... ...que la mayoría de la gente consume poco, poquito y nada necesariamente para garantizar la asistencia de la poca naturaleza que nos queda la injusticia social no es un error a corregir ni un defecto a superar es una necesidad esencial no hay naturaleza capaz de alimentar a un shopping center del tamaño del planeta pero hoy gano con un solo que mi papá en un año es una muestra sin tocar un gramo las cosas Arratzalde hon, guztioi, hemen gaude berriro, hostiralero bezala, eta botoietan, kaixo, Tamara. Kaixo, Maki. Nire ondoan, kaixo. Horida, <risa> ez da oinor bakarri gauz, Tamara tabiok. Solo estamos, Tamara y yo, Mario, para que sepais, eh, pues nada, eh, saludos y... I hemos empezado hoy el programa eh, con un, unas pequeñas eh, líneas y reflexiones de eh, galeano que una vez más eh, de una forma muy sibilina pero muy directa eh, mete el dedo en la llaga y como habréis podido intuir el programa de hoy va a ir sobre el consumo consumo que está muy presente en estas fechas O sea que... Más por el consumismo, ¿no? Vamos a hablar del consumismo y porque el consumo, al final, todo el mundo consume algo, pero el consumismo es algo que cada vez más... un gran problema en nuestra sociedad. Uh -huh. te, dejo, te dejo seguir presentando. El consumo, efectivamente, es para... lo lo, lo hacemos todos y el consumismo, pues bueno, es aquello a lo que nos llevan eh, a hacer y a, a consumir más de lo que necesitamos. Entonces, pues nada, comenzamos con las eh noticias, pero antes Tamara, bueno, también decir que aparte del consumo vamos a presentar un libro sobre el tema, película y vamos a darnos un viaje por Colombia porque nos han traído, bueno, nos han hecho llegar un, un texto muy bonito y muy, bueno, más que bonito, demasiado realista, que no la, la vida en Colombia no es especialmente bonita en estos momentos, que nos y vamos a hablar de la Sierra de Santa Marta y os nos bueno, invitamos a que lo escuchéis porque la verdad es que tiene bastante miga. Y bueno, y la agenda que, aunque estemos en épocas navideñas, está llena de convocatorias y de cosas para hacer. Uh -huh. Así que ahora sí, nos vamos para a las noticias, pero antes vamos a poner la primera canción del tema. Es una canción que se titula Consumo Gusto, es de escapes la dedicamos a Nayara, que de toda la vida le gusta mucho escape, y ahí te van allá. Comprar es un placer excepcional comprar como me picha de gilipollas cuando yacurando como un cabrón en la sala por un salario de que no me llega ni a mes pero la tele me dice que tengo que consumir hasta que no se me El chaval pagar La puta luz del agua y el gas pagar La residencia de mamá mamapagar Mi vida consiste en azor la letra del coche, pago la cuota de comunidad Pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar uh! Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor Pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador Puto dinero, puto dinero, puto dinero. Bueno, pues eh, no solamente de consumismo, sino vamos a hablar también de consumir de una forma eh, moderada y para ello vamos a dar pequeños eh, trucos. Bueno, realmente, pues son muchos de ellos, ya los conoceréis, pero bueno, eh, siempre viene bien para aquellos recordarlos, para que se pongan en marcha y para el resto, pues bueno o igual nos damos alguna idea y el primero es eh, por ejemplo en las cisternas de los váteres eh, que tenemos todos en casa pues más o menos eh, vienen a, a contener unos 10 12 litros de agua y con la mitad con 5 o 6 litros de agua hacen el mismo efecto exactamente el mismo que, que el de 10 12 litros entonces para reducir la cantidad de agua en la cisterna pues bueno os recomendamos o aconsejamos que podéis meter pues una botella de, de litro de litro y medio de estas de agua llena de agua o, o recipientes para ocupar ese espacio en la cisterna y así pues bueno eh, solo se llene pues esos cinco o seis litros que, que es lo necesario y con este pequeño truco hasta el siguiente comenzamos con las noticias Información de todos los colores. Colores gustieta coinformativa. Bueno, y la primera noticia nos lleva hasta el barrio de Rontegui de Baracaldo. Eh, se titula... Propuesta para garantizar un servicio sanitario de calidad en el barrio de Rontegui. Bueno, eh, se trata de... Eh, en el barrio de Rontegui ya está eh, en proyecto para eh, el año 2011... Eh, ...un centro de salud pues para aquellos vecinos de, de dicho de dicho barrio. Pero eh, hasta ese momento, hasta el 2011, se ha trasladado a muchos vecinos... ...a la zona urbana desde Zabaya hasta la zona urbana ...pues bueno, pues aparte de cambio de doctor de, y, o doctora de cabecera... Eh, ...también pues eh, más tiempo en el, en el traslado, más lejos y tal... ...cuando eh, desde la izquierda de la Berchale de Baracaldo... ...los concejales han sacado una nota de prensa en la que nos eh, manifiestan... Eh, que, bueno, están en total desacuerdo con dicho traslado, puesto que en el barrio de Rontegui hay eh, un local eh, el de las antiguas oficinas de la Seguridad Social eh, de la calle Vizcaya, que puede habilitarse como centro de salud provisional. Además, estas instalaciones, con una superficie superior a 600 metros cuadrados, eh, además de estar bien situadas... Eh, dentro del barrio tienen buenas comunicaciones y necesitarían pues eh, escasas instalaciones y reformas pues para adecuarlas para dicho destino. Entonces, pues nada, eh, desde aquí nos hacen llegar la noticia y otro punto más, eso, ¿no, Tamara? Bueno, sí, también sabiendo que sabiendo que Barakaldo las las construcciones van como van, se supone que van a construir este nuevo ambulatorio en y ¿qué pasa? <risa> Nada, le hago un gesto a Tamara porque yo no oigo aquí en el altavoz. Entonces eh... bueno, pues me lo que decía que parece ser que van a construir van a construir esto el pero bueno, puede ser dentro de cinco años, de 10, parece que es que va a corto plazo, pero nunca se sabe. Sí. Entonces, bueno, para que la gente que en este momento es adolescente no tenga que bajar con la cachava urban, uh -huh. se está haciendo esta propuesta, que esperemos que sea tomada en cuenta, aunque hay muchas dudas de que sea así. Sí, ¿no? pero... porque tengamos en cuenta que la mayoría de los usuarios o usuarias de, de dicho centro de salud, pues bueno, eh, realmente eh, tienen dificultades a algunas de estas personas para... Eh, Eh, trasladarse pues eh, ya bien para hacer las compras, bien para hacer eh, otro tipo de recados eh, y más, eh, si cabe, pues para trasladarse al centro de salud. Si, si Me refiero a si se lo alejan aún más. Entonces, pues bueno, eh, la propuesta que hace la izquierda a Berchale al, al alcalde de, de Baracaldo, pues bueno, mmm, parece viable, al menos por como lo comentan y... Esperemos que se tengan en cuenta. Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Eh, es una noticia antigua, pero como... Bueno, antigua no, de la semana pasada, pero como la semana pasada no dimos noticias porque hicimos el monográfico sobre Bercholaricha, pues queríamos rescatarla para saber cómo pues cómo está el pueblo, ¿no? Y, y es en, en referencia a la relación ciudadana que hubo contra la violencia sexista. No sé si sabéis que hace una semana y media hubo una agresión sexista en Retuerto, Que, bueno la mujer se, se salvó de ser violada pues por poquito porque justo pasaba una, una patrulla de la arcaña que debió escuchar los gritos y bueno no sabemos el nombre de, de este señor eh, del, del, del presunto, bueno, presunto no porque le pillaron con las manos en la masa que es un, un hombre de 36 años del que no sabemos el nombre pero pero bueno hubo una gran concentración que estuvo impulsada por arguitan Y, bueno, llamamos a todas las mujeres a reaccionar contra esta violencia, a apuntarse a cursos de autodefensa que, últimamente, Maracaldo se están llevando a cabo, porque, bueno, el problema no lo tenemos nosotras, pero, por lo menos, mientras se soluciona el problema, tendremos que intentar luchar contra las consecuencias, ¿no? Uh -huh. Y, bueno... Es curioso, es curioso porque, como ha dicho eh, Tamara, a esta a este hombre le cogieron, pero bueno, eh, prácticamente con los pantalones bajados y eh, aunque eran unas horas, eh, pues bueno, ya era de noche, era tarde, pero esta mujer tuvo suerte en este caso, que bueno, pasó por allí una patrulla, pero bueno, podía haber pasado... Otras eh, personas que tenemos que, que estar ahí y apoyar y ayudar y no permitir este, este tipo de, de agresiones. Eh, y no podemos hacer eh, la la vista gorda y, y entonces estas cosas no se pueden permitir y no las podemos permitir. Pero continuamos, continuamos con el reclamo de presupuestos solidarios. ...que llegará hasta el ayuntamiento. Pues bueno, eh, a lo largo de, de estos días... ...diferentes eh, asociaciones de Baracaldo... ...han realizado una campaña... ...en demanda de unos presupuestos municipales... ...pues más justos y solidarios. Son eh, demandas sobre todo en defensa de los servicios eh, sociales. Esta ha consistido, esta campaña, en una... En, ...pues eso, en una campaña informativa... Y eh, hoy viernes, a las 7 y media, en la Rico Plaza, se celebrará una concentración. La intención de esta iniciativa no es más que pedir al Ayuntamiento otra vez, o al Ayuntamiento de Baracaldo, la implantación de varias propuestas de carácter social para dar respuesta a las situaciones de crisis económica pues que padecen... Eh, cientos de familias de, de Baracaldo y consolidar los servicios sociales y de atención a las eh, personas dependientes. Baracaldon, eh, amasazpimilla, apasaz, apasaz, bederatxireun talarrogeita masortxe, eusokide, gasten euneko, irurrogeita amabi, ag lan precarioa dute, eta 6 milla laureun pertsona lagambezidan daude. Eunta berrogeita baortxie plaza barik geratu dira aur eskoletan eta seire eta laurogeita bi familia daude laguntzaren zain bere kabuz moldatsin ez direlako. Honengatik eskaerak e, bueno, e, kanpaina honen eskaerak hauek dira. Udarak eskari guztiak aintxa hartzeko diru gehiago ez leitu behar du. Horrela inora ez, inor ez da esku huts geratuko aurrekuntu falta dela eta. La segunda petición es que las familias usuarias de los servicios sociales sean atendidas antes de un mes a fin de poder cubrir sus necesidades de forma inmediata. Ampliación desde la plantilla de trabajadores sociales. Ta hirugarrena etzeko laguntzaile gehiago alokatzea, eta laugarrena, ba, e, udal aurrezkola gehiago e, ireki, irekitzea ta hori bai salneurriak eh zera eh jaitsiago eta eh familien eh sera en arabera ba salneurriak eh jarri Bueno eta... pues ...invitamos a la gente a la manifestación de las siete media... ...la que tenemos todos los viernes cuando salimos de la radio... ...de diferentes temáticas... ...y bueno, a ver si... ...por lo menos esta vez el Ayuntamiento no hace oídos sordos... ...bueno, bueno seguimos con... Úscalo. la Úscalo... Si ...sí, a Úscalo. <risa> ...seguimos con la siguiente noticia... ...salimos de Baracaldo ya, nos vamos a Euskal Herria... ...con la plataforma Herria Vian... ...aldaqueta social al enalde. ...este sábado, el, el sábado 19 se va se ha convocado a las 12 de la mañana en la Plaza Circular de Bilbao. La plataforma Real Bián, que es una plataforma contra la crisis y por un cambio social en social, económico y bueno, político también en Euskalerria, ha convocado en diferentes en las provincias, en todas las provincias, en todas las capitales de provincia una concentración para, bueno, para exigir eh, pues cambios en ...en la política social, ¿no? Entonces, eh, pues, nos dan diferentes datos... ...pues los salarios han perdido peso... ...la precariedad se ha extendido... ...los accidentes laborales se han cronificado... ...que a veces más más opresión sexual... ...económica y social... ...no se han atajado la discriminación... ...de sectores precarizados... Bueno, ...teniendo en cuenta diferentes, diferentes datos... ...que aquí se nos dan... ...se está pidiendo el reparto del trabajo... ...el reparto de la riqueza... ...la democratización de la economía... ...y un modelo de desarrollo democrático del sistema... Entonces esta plataforma después de llevar más de un año y medio trabajando, hizo un diagnóstico de la situación económica y social de Escalerría y ahora está pidiendo aportaciones a a las diferentes movimientos sociales pues para poder hacer un como una alternativa a un sistema social diferente, ¿no? Entonces bueno, se invita a toda la gente a entrar a la página web, a hacer sus aportaciones y sobre todo a participar a, en la movilización que va a haber mañana a las 12. Sí. Eh, datos eh, concretitos y, además, que son muy reveladores. En Euskal Herria, más de 100 personas mueren todos los años en accidente laboral. Eso en Euskal Herria. Además, también tenemos 125.000 personas no pueden acceder al uso y disfrute de una vivienda mientras existen casi 250.000 viviendas infrautilizadas. Casi el 50% de las personas menores de 44 años siguen en la en la vivienda de sus progeni progenitores sin posibilidad de emprender un proyecto de vida propio. Con estos datos, bueno, hay que ponerse las pilas. Hay y, que ponerse las pilas y, bueno, lo que están pidiendo y es... Y no son, ¿eh? Sí, sí. Pues apuntalar el actual modelo económico que está demostrado que no sirve basado en la división sexual y social del trabajo y, y acabar con el sistema financiero. Estas bueno, son algunas de las medidas que se están pidiendo, las que las que he contado antes. Y para poder discutirlas e implementarlas, se necesita tener la capacidad de decidir y por eso se reivindica también la soberanía para poder construir pues, una escalerría diferente y un nuevo mundo, ya que es necesario y creemos además que, que es posible. Vai, eta eh, urrengo albisteada eh, unka aotz edosein atxerritartasun legearen kontra ehundaka lagunek parte hartu zuten igarotako larun batean. Ba, Eguerdian Guardian, Bilbon burutako manifestazioan atzerri tartasun, legeari ez, ez hau ez besterik lelopean. Amairu etorkin elkartek eta gisa gomin mogimenduk, Egin zuten deialdia, elkarrekin legearen azkenengo erreformaren kontra egiteko. Gogoratu nahi dugu, erreforma arazoak hogeita zeian onartu zen Espainiar legebiltzarrean eta antolatzaileen aburuz honako legedia atzera pausolarri bat suposatzen du etorkinen eskubidentzat. Halako berria ba, beti daukagu zeo zer esateko eta lege hau e, ez da e, ba hori ez, ba, atzerrientzako e, bizi baldintzak eta haien e, e, baldintzako betzeko baiziketa kontrako kontrakoa beti. Bueno, la manifestación del sábado eh, fue bonita, fue muy colorida y encima había como una especie de dinámica de manifestación donde nos repartieron cartulinas rojas y cartulinas amarillas a, a las personas de forma aleatoria y luego había otras personas disfrazadas de policía que nos iban agrupando por las esquinas según la cartulina que lleváramos de forma totalmente sin ningún tipo de criterio como es la, la ley de extranjería, no que al final si te toca te ha pero no, no tiene unos criterios básicos. Uh -huh. Sos Racismo que fue una de las organizaciones que impulsaron esta manifestación eh, desde el principio ha defendido que no es que estén solo en contra de la reforma de la ley de extranjería, sino que están en contra totalmente de que exista una ley De extranjería que limite los derechos de las personas inmigrantes y que bueno y que y que haga que, que se pueda convertir en delincuentes o que puedan incluso a tener prisión pues, eh, personas por el único hecho de, de venir a buscarse aquí y pues, por las alubias no entonces bueno es un paso más que, que se está dando en bilbao dar a conocer esta ley de extranjería esta reforma que está impulsando desde el gobierno y bueno animamos a la gente a que pues a que se la estudie para saber lo que las barbaridades que se están haciendo sin que la mayoría de la sociedad nos estemos dando cuenta. Y bueno, y a los siguientes llamados que seguro que los habrá, pues a participar, ¿no? Eh, y estar Sí, ha estado bien ahí el detalle que la gente nos leamos esa ley porque ellos no nos la van a contar. No. Ellos no nos la van a contar. Bueno, rengora, <risa> jaungo gara. Egunkaria aurrera. Astelenean, espainako eusotegi nazionalean hasi zen egunkariaren itziare buruzko epaiketa. Egunontan epaiketak aurreratu darrai. Egungariako bost hauzu ausipetuei Bilbon bostetan aita libre lelopean. Pues como estaba diciendo, ya ha empezado, bueno, ha empezado y ha terminado por el momento el juicio a los cinco imputados de Guncaria. Pues ya sabemos que este juicio lleva ya años arrastrándose desde el 2003. Y, ...y bueno, que es una farsa como muchos de los juicios que, que se llevan en la Audiencia Nacional, ¿no? En este caso hay un muchísimo apoyo institucional de diferentes partidos... ...sobre todo partidos averchales de, de diferentes naciones del Estado Español... ...y estuvieron en la Audiencia Nacional pues apoyando a Xavier Oleaga, Iñaki Uriah... ...Joan Mari Torrialday, Marcelo Tamendi y Chema Usmendi... ...que eran la, las personas que estaban imputadas en este caso, ¿no? Ellos negaron haber recibido órdenes de ETA para dirigir el rotativo y defendieron su independencia y la pluralidad. Y también denunciaron eh, en todo momento las torturas sufridas en comisaría para imponerles una declaración. Pero no solamente esto, sino que viendo cómo eh, se está desarrollando el juicio que comenzó eh, este martes pasado, eh, los cinco procesados pues han declarado que están muy preocupados, puesto que las... Eh, que las acusaciones siguen manteniendo sus tesis eh, aunque eh se hayan eh, bueno, ellos hayan desmontado y, y hayan eh, bueno, pues eh, demostrado de alguna manera que esas tesis no, no son válidas, aunque se tendrá que ir viendo según se va desarrollando el, el juicio. Ellos eh, su preocupación es esa que siguen en sus trece las acusaciones Y que, bueno, no se van a bajar del burro y que, que ahí se van a mantener. Y entonces, pues una vez más, estos juicios que parecen más eh, una obra de teatro hecha por el más esperpéntico de los de los de guionistas, los guionistas pues ahora lo están sufriendo pues cinco personas de, de Guncaria. Bueno, y para, para protestar por esto, mañana a las 5 de la tarde en Aitadonosti Plaza eh, se ha convocado una manifestación en la que se espera un montón de gente, está anunciándose un montón y, y parece que hay organizados autobuses de diferentes er Rialdes, y bueno, se convoca a las personas a participar y secundar la manifestación bajo el lema Eucari Libre. Uh -huh. Bueno, y continuamos. Bilboco Compartxac vuelve a, a remarcar que el modelo festivo de Astenhausiá peligra. Bilbo Compartsac ha vuelto a denunciar el miércoles que el modelo festivo de Bilbo, palabras textuales, el modelo exitoso de las fiestas, un modelo que surge de las comparsas, al que luego se suma el ayuntamiento y que pone a Bilbo en el mapa durante el mes de agosto, está puesto en cuestión. Ha subrayado que las instituciones quieren, con falsas polémicas, ...como las de las fotos cambiar ese modelo. que recordar que en fiestas de Bilbao de este año... ...hubo dos, dos comparsas... ...que en este caso fueron Choribarrote y Cascagorri... ...que han sido sancionadas por el tema este... ...que nos ha acompañado todo el verano... ...de las pres, de las fotos de los presos y las presas políticas... ...y bueno, se les ha negado el permiso... ...para montar Chosna el 2010 y en el 2011. Bueno, y luego comparcha que ha que, ...que va a recurrir a, a esta denuncia y, y bueno, que luchará contra lo que considera una injusticia, acudirán al contencioso administrativo y se ha iniciado ya la tramitación para bueno, pues para evitar que, que esta ordenanza se lleve a cabo. no Lo que es curioso es que eh, las comparsas eh, han manifestado que el expediente abierto a Cascagorri y chori barrote no es una sanción como tal, sino que simplemente se les niega ese permiso de montaje para las ediciones 2010 y 2011 de Astenhausia sin ninguna base legal. Lo que argumentan de las fotos, hay que dejar claro que estas fotos, ya se sabe que las fotos a día de hoy no son ilegales porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco así lo ha ratificado. Estas son las palabras textuales de la comparecencia de bilboco con parchaak y una vez más pues bueno veremos lo que pasa veremos lo que pasa pero esperemos que no se convierta en una feria de abril porque ya existe en andalucía o en eh, una casaza <risa> una caja de brujas que es otro tema diferente, es otro tema diferente. <risa> por ahí <risa> bueno pues ya nos basamos al mundo Eh, bueno, aquí teníamos la noticia de Aminetu que todavía seguía en, en Lanzarote cuando cuando uh -huh. empezamos a rescatar las noticias para contaros pero bueno, tenemos la buena noticia de que ya está en Sáhara Occidental ...que ayer fue trasladada... ...por fin se, se dio el permiso... ...buen esa generación occidental sigue con... ...con la misma situación horrible... ...que ha vivido en los últimos años... ...y encima cuando las... Los, ...y las habitantes de, de esa zona... ...celebraban que por fin les habían le habían dado permiso a Aminatu... ...parece ser que la policía marroquí... ...ha entrado... a ...bueno, y una pequeña represión... ...en la población, ¿no?... ...pero bueno, nos alegramos que, que Aminatu ya esté en casa... Que, ...que esté poco a poco dejando la huelga de hambre y a ver, esperemos que, que recupere un poco la salud que siga luchando por los derechos de su pueblo por los que lleva luchando muchísimos uh -huh. años ha sido muy digno y además eh, hemos de a mí me sorprendió y esto digo porque va a relación que la fuera a visitar eh, Rosa 10 de UPyD, que me sorprendió muchísimo. Rosa Díez no fue... No, sé, no me acuerdo quién fue, pero Rosa 10 o alguna parecida fue a, a Sáhara Occidental a llevar cartas a sus hijos, que eso ya es de sí, pues, sí, lo sí. más. Sí, sí, sí. De lo más, de lo más. Y bueno, reivindicando que, la independencia del Sáhara, que que, que Marruecos les, les deje... Bueno, esta Rosa Díez, una vez más, es una crack, vamos. <risa> <risa> Qué tía. Pero bueno... Eh, más noticias, más noticias eh, seguramente que habéis oído lo de Copenhague eh, allí se han reunido el famoso COP15 eh, que bueno, son esos nombres que se ponen eh, estos eh, mandatarios por llamarlos de alguna manera y bueno eh, lo más curioso es esa ley bautizada como antisinvergüenzas Que, Tamara, ¿qué nos comentas de, de ella? Bueno, esta, este paquete de antisinvergüenza, se llama, que fue aprobado en el, por, por el Parlamento danés, permite las detenciones preventivas de personas y su detención durante la cumbre de Copenhague. Eh, bueno, es una es una ley que se aprobó en noviembre y, y, bueno, que se ha materializado en esta cumbre. Y sirve para luchar... Bueno, sirve... Eh, cualquier forma de disidencia en tierras danesa. Sus fuerzas de seguridad han estrenado dicha ley practicando cientos y cientos de detenciones entre quienes han llegado al país escandinavo a protestar contra la contracumbre que, bueno, contra no, en la contracumbre que hay eh, pues allí, ¿no? La ley bautizada como antisinvergüenzas es una norma aprobada a pesar de la resistencia de los movimientos sociales daneses y bueno, confiere a la policía amplios poderes para realizar detenciones preventivas. Entonces, si tú vas a Dinamarca porque estás en contra del manejo del medio ambiente y del planeta en sí, por todos los mandatarios que están allí viviendo el cuento. Si te ven que puede ser que quizá en algún momento puedas hacer algo, pues te pueden detener 12 horas. Y si los detenidos son acusados de estaculizar el trabajo de la policía, o sea, si tú te niegas, la pena aumenta a 40 días de prisión. Una vez más, esa famosa ley que ya hemos repetido en programas anteriores de... ...eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Bueno, y para contaros cómo va un poco la cumbre, tenemos aquí un, un audio que nos llega de, de Venezuela, de Telesur... Bueno, voy a dejar primero a Maki que diga algo sí, que sí, algo sí, que lo que quiere decir algo de su opinión cara, porque es, es, es super curioso. Con... Yo creo que, que falla que falla un poco eh, la les falla un poco la definición de sinvergüenzas, porque había 15 y estaban todos metidos en una habitación y no les han detenido, no les han detenido en prevención. <risa> Curiosa. Pero bueno, vamos da, a dar paso. Al audio a de televisión. Muy bien. Tomo las calles cientos de manifestantes en el inicio de la segunda semana de la polémica Conferencia de Cambio Climático en Copenhagen. Para ellos el culpable de la crisis ambiental ya está identificado. Los europeos, los estadounidenses, los estadounidenses lo que sea, no creo que van a poner soluciones reales a los problemas. La única respuesta que que, que están proponiendo son respuestas de mercado. Los activistas caminaron agarrados de la mano para evitar inminentes arrestos. Para sus manifestantes, tanto gobiernos como políticos no han sabido lidiar con el cambio climático ni la migración que esto ha provocado. Su consigna consistía en un repudio al sistema económico, que en sus palabras ha generado la crisis ambiental y el desplazamiento de inocentes. Solamente en Bangladesh se supone que 20.000 personas van a perder sus hogares en el transcurso de este año por las inundaciones. Pequeños países insulares como Tuvalú en el Pacífico corren el riesgo de simplemente desaparecer. Y trabajo con, con gente que están perdiendo sus casas por culpa del capitalismo, por culpa del cambio de clima. Y estamos aquí protestando y sí, pidiendo que toda la gente tiene derecho a moverse y... A alojarse como se pueden derechos que ellos mismos ejercieron la marcha llegó hasta el ministerio de defensa y de donde lograron desamarrar un globo emblemático de la conferencia de cambio climático muy a pesar de la fuerte resistencia de la policía danesa la conclusión un faro al piso 17 arrestados y los manifestantes corrieron con el globo dice Soledad Pérez Telesur, Copenhagen. Bueno, aquí tenemos otra canción que tiene que ver con el consumo, con el con la forma de vida esta que, que nos está matando poco a poco. Es una canción de Sutagar y nos va a contar más otro truco y luego se la ponemos otro poquillo más. Otro truquito efectivamente que bueno, que es otra tontería, pero que también nos va a ayudar eh, a ahorrar y pues eh, que no se produzca Eh, pues eso famoso eh, cambio climático y, y bueno todas estas cosillas y no es otra cosa que ahora que hay muchísimos aparatos eh, pues el típico eh, Bombillita roja de standby que queda en el DVD en la tele en la cadena de música en la en un montón de aparatos queda ese puntito rojo standbyte Que parece que no, pero eso está consumiendo Y al año al final, eh, aunque es eh, pequeño Pero eh, si vas sumando al año Vas uno más uno más uno más uno más uno Es un gasto ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues de una forma muy sencilla Comprando una regleta De estas que tienen eh, varios enchufes eh, Conectamos todos los aparatos en esa regleta Y suelen tener un botón Al lado de, de esos enchufes Que simplemente es ¡clap! Dar a ese botón Y se eh, corta Toda la, la electricidad Además, también os digo que evitamos Cualquier sobrecarga de tensión Que puedan perjudicar a los aparatos Electrónicos eh, Con esta regleta, entonces pues bueno Es otro truquito ahí que podéis Llevarlo adelante Y continuando con el Tema, pasamos A la película. Bueno, pues aquí estamos otra vez con eh, nuestro Gaia de hoy, consumismo, anticonsumo, eh, intentar hacer un mundo un poco mejor. Y os vamos a contar una película que es una película muy entrañable que recomendamos a todo el mundo que pueda y que quiera verla. La película se titula Los espigadores y la espigadora una película que bueno, está firmada, filmada con, con un tono bastante desenfadado y recoge la forma de vida de, de las personas que viven de lo que a los demás les sobra, por decirlo de alguna forma. ¿no? En Francia, bueno para ubicar un poco cómo, cómo está la, cómo está hecha esta película, es francesa, en Francia hay una ley que permite que una vez realizada la cosecha cualquiera puede recoger las sobras. Los espigadores y la espigadora cuentan la historia de personajes que viven de la, lo que las sociedades aprovecha y es un poco como la modernidad de esta ley francesa ¿no? entonces hablan de, de cuando en los supermercados se tira la comida sin que haya sin que todavía esté caducada pero porque se va a caducar cuando las patatas no tienen el tamaño hacer el tamaño perfecto o los tomates no son redondos muy perfectos Y entonces no se pueden vender a la venta y se tiran en vez de dárselo a las personas para que el, que, que tienen menos posibilidades para que los consuman Y bueno, esto es un poco una moderna visión de los recicladores, que a menudo son considerados mendigos y mendigas, personas a las cuales el simple azar los ha convertido en marginales y que viven a, al margen de pues de toda esta vorágine de consumo, pero que necesitan comer, obviamente. Esta película pone en evidencia que hay comida para todos y todas si las leyes del mercado no fueran Eh, tan severas o tan estrictas De esto que me sobra Lo tiro O lo destruyo Y aquí vamos a poner algún ejemplo Como, y no hay que irse muy lejos eh, Que pasan en los supermercados De bien cerquita, ¿verdad Tamara? Pues sí, aquí podemos Acordarnos de nuestro querido hipercorre El que está en la rico plaza de Baracaldo Es el supermercado que pertenece Al corte inglés y que es especialmente caro Porque... Vende, por decirlo de alguna forma, productos de de, de más calidad que los demás supermercados, ¿no? Entonces, si tú tú estás en el corte inglés y los yogures faltan tres días para que se caduquen, o si tienes unos tomates que a la vista no son perfectos o que según venían en el transporte han pegado un golpecito al tomate y tiene un toque, pues esos, con la calidad que, que, de, que vende Hipercor, no, no lo pueden poner a la venta, y lo que hacen es pues tirarlo a la basura. Antes lo tiraban a la basura a la calle, en la calle Arrandie, para ser más concretos. Y había muchísima gente que vivía de esa comida, que iban a, a recoger las sobras de, de el, de lo, del lujo. ¿no? Y como les parecía que no querían estar rodeados de personas indeseables, por llamarlo de alguna forma, pues decidieron meterlos directamente dentro los... ¿cómo se llama esto verde? Que... Contenedores. Los contenedores y los echan directamente a, a la basura para que no haya gente que se pueda aprovechar de eso. Sí, además eh, en otro hipermercado de San Vicente, eh, pues bueno, pillaron, entre comillas, infraganti, porque lo estaba haciendo, vamos, a la luz del día y bien tranquilo, porque no estaba haciendo nada malo, eh, pues eh, las eh, cajeras, las eh, dependientas, eh, le sorprendieron cogiendo la comida que acababan de tirar pues a, a una persona, ...y le llamaron pues eso, que, que era de rastreros y tal... Y, él, ...y esta persona muy tranquila, aunque bueno... ...con un tono de enfado les dijo... ...que es aún más digno tirar la comida... ...entonces eh, bueno, eh, yo fui eh, testigo presencial de ese momento... Y, ...y la verdad que así quedó, como os lo acabo de contar... ...así quedó el, eh, ese momento que la verdad que le llenó a ese, a esa persona que estaba recogiendo comida de más eh, orgullo y más dignidad que cualquiera de los que de las personas que estábamos paseando por allí. Uh -huh. Y vale, además para. os voy a decir un datito muy curioso, que es en el mundo 950 millones de personas pasan hambre y 6 millones mueren cada año por mala alimentación antes de cumplir los 5 años es curioso, con estos datos eh, eh, que sigan diciendo que, que, bueno, es que no hay comida para todos. Bueno, también como curiosidad de la película Los espigadores y la espigadora, como estábamos diciendo, eh, la directora de esta película empezó a gestar la idea de este documental al descubrir y admirar la belleza de una patata en forma de corazón que era desechada por no ajustarse a las leyes del mercado. Bueno, pues nada, a ir a ver curiosidad. la película. Sí, sí. Pues curiosidad, aparte Vamos con una canción de siete notas, siete colores, y después, vida Jack. ¡Ay, mi amparo! ¡Qué bonita es! ¡Sí, lo que sea, se Paro, para entrar y coger lo que quiero, estoy loco por el oro Cada día que pasa empeoro, mierda todo, sucio dinero, el mero mero, lo primero, si algún día muero, el diablo, vendrá a mi entierro, seguro, apostando alto, jugando duro, niños en el barrio, vendiendo droga, sin futuro, por aquí está oscuro, sin luz, sin faro, en este negocio yo soy el señor del puro, que le jodan al mundo entero, mi familia están a puros, cuando no salen los números, mafiosos sin escrúpulos, llegan primero, hecho es simple, pero demasiado complicado, todo el mundo está buscando algo, todo hasta se ha parado, Mueve tu culo mucho muchachos controlando, viendo lo bien. que hago, se los rincones del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. Esa gutu mundua zuretsetik mugitu gabe. Santa marta colombia En Venezuela conocí una pareja colombiana. En la noche hablamos de su país y de la situación por la que atraviesa. Sobre una servilleta de papel me dibujaron un mapa de Colombia y los lugares más hermosos para visitar. De esta misma pareja conseguí un periódico colombiano. En una de las páginas nacionales había un mapa con las zonas donde o bien la guerrilla o bien los paracos tenían sitiadas alguna población, es decir, los lugares más conflictivos. Poniendo a trasluz este mapa con el que me dibujaron en la servilleta, me da exacto el camino que puedo seguir. Tomando un café en la plaza del pueblo, conozco a Lucho, un hippie que vivió más de 20 años con los kogis, una etnia de la sierra de Santa Marta. Lucho me dio un poco la llave maestra que abre todas las puertas de las habitaciones que hay en Colombia. Me explicó el gigantesco problema social. Me habló de paramilitares, guerrillas, narcos, políticos... Habló de todo un poco, pero a su estilo, muy tranquilo, como si no existiera el tiempo. La conclusión que saqué es que vaya donde vaya, primero pregunte cómo está la situación. Y sobre todo, si quiero subir al monte. Si hay que elegir un color para Colombia... Este sería el verde. Verdes son los campos y las montañas y la selva. También verdes son los colores de la guerra, de los militares, de las guerrillas, de los policías y de los paras. Creo que ya he decidido. Me voy a Santa Marta. La noche me recoge en el camino con la intención de subir a la ciudad perdida. Santa Marta. Aquí murió Simón Bolívar. Libertador de Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Si hoy en día levantara la cabeza, vería que la ciudad está controlada por todo aquello contra lo que luchó, la tiranía. Para llegar a estas recónditas ruinas en medio de la selva, la única forma que hay es haciéndolo con guías, sobre todo debido a que se atraviesa una zona controlada por paramilitares. La mañana que llegué, justo salía un grupo hacia Ciudad Perdida. La travesía dura 3 horas en jeep y varias veces tuvimos que empujarlo. Por fin empezamos a caminar. Mucha gente con emisoras, luchando con el lodo, le pregunto a Wilson, el guía, a ver quiénes son. Me cuenta que son paramilitares, que controlan todo el que sube a Ciudad Perdida para que sean los mismos que bajan. Desde hace más de 30 años, un tipo de la zona se hizo fuerte gracias al narcotráfico. Poco a poco se hizo con un pequeño ejército que controla el lugar. El tipo se ganó la confianza de los campesinos para hacerse fuerte contra las FARC. Aunque su única finalidad era sacar provecho de ellos, creó muchos pequeños laboratorios de cocaína que los mismos campesinos elaboran. Así, las dos guerrillas más fuertes de Colombia, FARC y ELN, ...se fueron hacia lugares más altos... ...mientras que en la zona baja... ...se asentaron los paramilitares... ...apoyados por políticos y gente rica. En cierto aspecto se gana en seguridad... ...siempre y cuando estés de acuerdo con ellos... ...a cambio se pierde libertad. Eduardo, el otro guía... ...de tan solo 16 años... ...vive en la zona y habla de ellos... ...como si fueran héroes... ...no sabe ni leer ni escribir... ...trabaja en el campo... ...o de guía de sol a sol... ...también pisa hoja de coca... ...dice que el jefe... ...tiene 3.000 hombres... ...hace cuatro años... ...tuvieron un enfrentamiento con las Farc... ...y les gana y les ganaron. Familias enteras de campesinos... ...con sus gallinas, cerdos... ...y las pocas pertenencias que tenían... ...bajaban de las montañas hacia el valle... ...para que no les pillase el ataque... ...los y las que siempre sufren... ...las cifras irreales de un conflicto eterno que deja sin nada a quien no tiene bando, al que la guerra mata y a quien da y alguien llama daños colaterales. En Colombia hay cientos de miles de personas desplazadas. Al final hubo un acuerdo entre ambos bandos paras. El jefe de la zona sigue siendo jefe, controla el narcotráfico a sus anchas, a cambio pasa información detallada a las autodefensas. Unidas de Colombia, el mayor grupo paramilitar del país, todos los días, como quien dice, las absorbieron al otro grupo, las Autodefensas Unidas de Colombia. La historia me recuerda, en pequeño, a la de Pláver Luis Aunque era un verdadero asesino, mucha gente de su ciudad lo quería. Una pequeña parte de la inmensa fortuna que amasó con el narcotráfico la invirtió en los más pobres de su ciudad. ...y así se ganó la confianza de muchos de ellos. La noche se nos echa encima mientras caminamos el primer día. Ya para entonces Wilson me ha contado que todo el valle... ...está lleno de laboratorios clandestinos de cocaína. Le pregunto si pasamos cerca de alguno y se puede ver. No me contesta. Por la mañana, sin decir nada, me dice que vaya con él... Caminamos unos 15 minutos selva adentro junto al señor Adán, donde hemos pasado la noche. Desde lejos se oye un pequeño motor. Adán cuenta que es uno de sus hijos. El ruido viene del laboratorio. Los demás se han ido a raspear, recoger la hoja de coca. Hasta no llegar a unos 15 metros no vemos el laboratorio, totalmente oculto por la vegetación. Hay un plástico negro que cubre unos pocos metros cuadrados. Debajo de este, su hijo tritura con una guadaña eléctrica varios kilos de coca. Un poco más allá se ven bidones con diferentes productos químicos, gasolina y coladores. Hace falta ni más ni menos que mil kilos de hoja de coca para un kilo de cocaína. Cada cuatro meses, Adán saca 3 kilos de base de coca. Se gasta un millón de pesos para pagar a los raspadores, luego 200.000 en comprar el pergamonato, etcétera, etcétera. En definitiva, Adán viene a sacar un millón de pesos en cuatro meses. Esto no llega a las 60.000 de las antiguas pesetas, menos de 360 euros. Pocos días después, leo en un periódico que en el aeropuerto de Bogotá han detenido a un español con 9 kilos de cocaína plástica. Es una nueva modalidad de cocaína de color negro, imperceptible para los perros y para las máquinas de rayos X. Parece que el tipo se puso nervioso. El precio de estos 9 kilos de cocaína en Europa es de 1.000 millones de pesos, 60 millones de pesetas. Los 3 kilos de coca que produce Adán en Europa tienen un valor de 20 millones de pesetas. Y si la cortas un poco, o bastante, con matarratas, el precio se multiplica. De lo que Adán tan solo gana 60.000 pesetas tras 4 meses de trabajo. Adán es para el gobierno colombiano y buena parte del mundo un narcotraficante. Aunque yo lo dudo, en el mundo en que vivimos a él le tocó nacer aquí, entre pobreza, desplazamientos y violencia. Antes plantaban café, pero ahora no les sale rentable. Mucha de la producción de café que había en Latinoamérica, las multinacionales se la han llevado hacia Vietnam. Es curioso que ahora empieza a ser rentable cultivar arroz, un producto típico del sudeoeste asiático. Narcotraficante es todo aquel que vi que viene después de personas como Adán. Dice que si les agarran los militares van a la cárcel, pero lo ve bastante difícil. Si ven el helicóptero desde el cielo no se ve por lo menos el laboratorio, los campos sí. Ellos lo escuchan y les da tiempo a perderse en la selva. Si vienes por tierra, los paramilitares les avisan. Pero es muy difícil, porque todo está demasiado mezclado. Paras, militares, políticos, narcos... De cuando en cuando alguno cae, pero casi nunca los gordos. La manera que tiene el gobierno para luchar contra el narcotráfico es fumigando con veneno los campos ilícitos, o lo que ellos denominan campos ilícitos no se les ha ocurrido otra cosa que echar con avionetas un potente veneno que lo mata todo fuera parte que esos venenos acaban en el agua y ya se empiezan a dar casos de niños y niñas con malformaciones y extrañas enfermedades seguimos caminando cada vez menos tierras labradas y más selva pasamos junto al único pueblo Kogi que hay en la zona mujeres y niños salen a observar ...los kogis son descendientes directos de los Tairona... ...casi no han cambiado sus costumbres en el último milenio... ...la aldea no es más que un pequeño grupo de casas redondas... ...en una viven los hombres... ...y en otras, las mujeres. Hoy en día, los kogis nos llaman hermanos pequeños... ...puesto que parece todavía no hemos aprendido nada de lo que es vivir... ...viven de la caza y la pesca... ...tienen algún que otro animal... ...cerdos, gallinas, etcétera... ...recolectan frutos que les da la selva... ...y algo que tienen plantado... ...a su estilo son nómadas... ...aunque no tienen mucho territorio para moverse... ...construyen casas en varios lugares... ...por lo que están un tiempo aquí... ...y luego se mueven dejando reposar... ...y regenerar la tierra... ...su vestido es un traje blanco de tela como de saco... ...llevan el pelo largo y van descalzos... ...viven y cuidan la naturaleza como algo divino... ...y creen en la reencarnación... ...tienen una forma muy curiosa de emparentarse... ...tanto al muchacho como a la muchacha... ...le casan con una persona mayor ya con hijos... ...crece a la vez que sus hijastros... ...y cuando son adultos, se juntan con uno de ellos... ...tienen hijos y cuando ya son mayores... ...se vuelven a unir... ...con un muchacho o una muchacha joven... ...al que enseñan a comportarse. En el fondo, los Kogi tienen suerte... ...pues más o menos les dejan tranquilos... Días antes de llegar a la costa leí en una revista. En lo más alto de la sierra de Santa Marta, casi lindando con el páramo, habitan los arahuacos. Más abajo, los kogi. En la parte media, los wiwa Y en la zona más baja, los cancuamos. La parte más baja es donde hay más presencia de los paras. Arriba están las FARC. Desde el año 2001, 150 102 cancuanos han sido asesinados por los paramilitares. Están siendo masacrados por su ubicación. Los matan porque se metieron a política y denunciaron los vínculos entre paras y políticos. Los matan porque una cacica fue asesinada en su territorio. Los matan porque tienen el apellido Arias. Dirigen su venganza contra los supuestos parientes de Tito Arias guerrillero de esta etnia que comandó un grupo de las Farc, asesinando a un conocido terrateniente. Tal vez no han entendido que dos de cada tres se apellidan Arias, son poco más de 6.000 los cuancuanos que existen. Si siguen así las cosas, pronto pasarán a la historia tras cruzar ocho veces el río y subir 200 escalones, 2000 escalones, llegamos al centro de la ciudad perdida. Entre montañas que desaparecen en las nubes y una especie, una espesa vegetación. Día y medio pasamos en este lugar mientras Wilson y Omar nos cuentan historias de la zona. Entre otras cosas, Omar fue uno de los guías que ataron durante el secuestro que hubo el año pasado en la misma casa que dormimos. visitando las ruinas nos parece nos aparece una serpiente de poco más o menos un metro de longitud dicen que cuando te pica el único remedio que hay es hacer el amor los cogis llevan una especie de amuleto en la muñeca que les pone el chamán para protegerlos de las picaduras Bueno, pues después de este paseo por, por la Colombia de Santa Marta, os vamos a recomendar un par de libros que tienen que ver con el consumismo. El primero es No Logo, de Naomi Klein, de, está editada por PAI2 en el 2001. Es un ensayo sobre las nuevas formas de producción y consumo desde el último tercio del siglo XX. La autora describe de forma minuciosa e inteligente cómo las grandes multinacionales han ido concentrando cada vez más poder a lo largo de un mundo perfectamente organizado para tal fin. Es el traje-maneje de, de las empresas multinacionales donde compramos sobre todo en Navidad y bueno y a lo largo del año también. pues Tienen una estructura que, que no conocemos perfectamente, pero que hace que, que todos nuestros actos repercutan en, en otras partes del mundo y sobre todo que se estén enriqueciendo personas que, que tienen de todo menos honra, menos honrado. ¿no? El segundo libro... Se titula Consumo, luego existo. Es de juan Torres y Pratt y de la editorial Icaria y del año 2005. Es un ensayo, la verdad que muy interesante, sobre la publicidad y su poder comercial y los efectos en la mercantilización de todo rastro de vida. Noticias, programas de entretenimiento y evasión, películas y series, debate político... A nuestro insaciable sed de sentido, aquí y ahora prácticamente se le ofrece tan solo el discurso publicitario. Promesa y discurso que nos llega a revelar como el lenguaje básico de una civilización organizada por y para la mercancía. Un libro que os recomendamos. Y bueno, ahora os vamos a dejar con una canción de Sociedad Alcohólica, Feliz Falsedad, siguiendo con nuestro tema de la Navidad y el consumismo. Y luego nos vamos corriendito a la agenda, que otra vez estamos tarde. ¡Me cago puta Navidad! Y tú ya vágate. Que de biu vales tú, con todo lo que eres. Ya no pero, te vale Dios da. Rápidamente una vez más, para variar, nos pilla el tiempo Y damos paso a la agenda Hoy, viernes 18, la tenemos muy completita, completita Tenemos, para empezar, concentración por unos presupuestos más justos eh, Que convocan los colectivos Arguitan, Berriochoa, Asamblea de Parados, JOC, Cáritas, etcétera Es esta tarde a las 7 y media en la Enrico Plaza de Baracaldo nuestros amigos de la junta danza taldea nos han preparado para hoy a las siete y media en la cultura hechea de san vicente para otros clara campo amor eh, un bonito equitaldi que nos eh, ofrecerán pues eh, entre otras cosas por supuesto pues eh, sus famosas danzas tenemos más y Bai, zapitarditan bertxopoteo bagatzen. Bagatzako Gabonaldien baitan bertxopoteoa antolatu dute kulturbilguneko lagunek. Barakaldoko bertsolariak, bersu saiako bertsolariak, argaliako tabernatik hasita bertxopoteo. Gero, gaur ere abenduaren ama an 8etan, Kulturbero proiektuan alasipok eskaitzen digu zer? Kontzertu bat. Estanda eta afaritxo bat. Eta batez ere, karaoke! A las 7.30 ya en Bilbao, en el Centro Cifiko de San Francisco, jornadas de Kur Kurdistan e Irak. Makunbeak resistentzia eta rebeldía. Zaspi e, tarditan, Centro Cifiko de San Francisco. Eta e, Bilbao nere, zaspi tardietan, arriaga plazan, animatu, aminatu... A Kiko, Al final esta manifestación se va a seguir haciendo Porque la reivindicación del Sáhara Occidental Libre Fuera de la ocupación Sigue adelante Entonces se va a mantener la manifestación uh -huh. La Arumbateán eh, Concentración de la Asamblea de Parados de Vizcaya A las 11 y media de la mañana la Asambleas de Parados de Vizcaya Convocan la concentración en la Plaza Santiago del Casco Viejo Y posterior recorrido Por las calles de la Diputación Confederación de Empresarios, Gobierno Vasco Delegación del Gobierno Central Etabar Mañana, día 19, sábado A las 5 de la tarde En la Plaza Aita Donostia, Donostia de Bilbo Eguncaría Libre Manifestación Nacional A las 12, como hemos dicho antes eh, Plaza Viri Villan Euskal Herrialda, que ta sociala Capitalismo Acatu Capitalismo Herria Villan, Antola, Antola Tutacoa Eta, Gero Gero 10 gaueko gaurko 10retan sare antifazista sorrotzako indaba rock klubean sarrera 8 euro eta e, joko dute aggressive combat xutura dentera maitatu esazu musika gorrota itsasu fasismoa eta arrasismoa El domingo 20 descansamos que va a hacer mucho frío eta astelenean 21ean sant tomas eguna Vale, dijo ungoda música prensa recoa arribaban a que dava cha laparta bercholarc gatero a y como eh, el martes nos imaginamos que andaréis de resacón por santo Tomás lo damos libre y pasamos al miércoles 23 eh, a laipo eh, en su proyecto culturbero eh, a las seis y media de la tarde el Lolencero cero calé gira Mamarigako kultuetxean, bebai, azte artean hogeita bian. E, Nego eguna, jaia burrutuko dute, abenduaren hogeita iruan, azkena, mamarigan, a bere, gitaragua. Zaspit arditan, nekintzaren asiera. Zaspitetan erromería mundiala, eta zaspit arditan, salda eta gaztañak banalgeta. Gei, gasta zin ardoko sosketa. Ja y el día 24, eh, por la mañana, tenemos en Galdames... La Feria del Pan. Y por la tarde tenemos un montón de olencheros por Baracaldo, por los distintos barrios de Baracaldo. San Vicente, Rontegui, Bagacha... Ya sabéis, recorrido con el olenchero por todos los barrios. Y a las cinco y media es el de Rontegui, que habrá una chocolatada en la plaza. Y en Bagacha, pues más tarde a las 7 y como son los de Bagacha así, primero se canta y luego el chocolate, no al revés <risa> las Son las notas que nos deja Aranchita, que nos hace la agenda Bueno, sí. va, orduan, urrengo arte, astelenean tastasen, eta urrengo stilalean Va, embe Naiz eta eh, ogeita bostean egisan, vai, agungo gara Va, euskalo ya, pensatubegu, eh Bueno, gero arte Agur, damara abur.